Cuentos de hadas españoles El bosque prohibido Había una vez en el reino de Selker, Escocia Un conde que tenía una hija, Janet A quien amaba más que a cualquier otra bendición del mundo Janet tenía un corazón hermoso, cariñoso y amable Pero también era valiente, audaz y aventurera en las afueras del reino estaba el bosque de Cartehau. Janet deseaba explorarlo. Pero, padre, no puedo estar en el palacio jugando y hablando sobre vestidos y maquillaje todo el día. Sabes muy bien que lo odio. Pero también haces tiro con arco, karate y rafting. Así que, ¿por qué esas ansias de ir al bosque? Pero, ¿por qué no puedo ir al bosque? Pertenece a nuestro reino, ¿no es cierto? ¡Por millonésima vez, Janet! ¡El bosque está encantado! Las hadas del bosque son conocidas por jugarles malas pasadas a los viajeros ¿A qué malas pasadas te refieres? ¡No lo sé! ¡Porque nunca he ido! ¿Y si solo son rumores? He visto los hermosos pájaros en los árboles Hasta he visto ciervos correteando con elegancia en los campos del bosque Si hubiera hadas haciendo el mal, ¿por qué iban a parecer tan felices y risueños los animales y los pájaros? ¡Es un bosque maravilloso, padre! ¡Déjame explorarlo, por favor! Nadie del reino ha entrado en él en tres generaciones, Janet. Porque ninguna de las generaciones sabía por qué no ir allí. ¡Por favor, padre, quiero ir! Además, es un miedo tonto. No podrás protegerme siempre, ¿sabes? Ya soy mayorcita ah, Vale Voy a reunir a un equipo de... Padre, te aseguro que puedo cuidarme sola No necesito que me acompañen Si hay algo peligroso, te prometo que volveré Te doy mi palabra ¿Tendrás cuidado? Prometido ¡Mua! Al día siguiente, Janet partió hacia el bosque Era precioso Los coloridos pájaros Los enormes árboles Las mariposas Los arroyos cristalinos De repente, los árboles a su alrededor se sacudieron Una enredadera intentó atraparla Pero Jane dio una batereta para alejarse justo a tiempo ¿Quién eres y qué haces en mi bosque? Este bosque es parte de nuestro reino Yo debería preguntarte, ¿quién eres tú? Es tu última oportunidad, niña Abandona el bosque a la de tres o no se te perdonará Quizás te temerías si tuvieses el valor de salir a enfrentarte a mí No le doy importancia a quienes esconden mientras lanzan amenazas Pues te mostraré lo que puedo hacer de repente las hojas se convirtieron en pequeños elfos furiosos Que corrían hacia ella para atacarla y Janet consiguió esquivarlos a todos Cogió un palo, frotó dos piedras para hacer un fuego Y amenazó a los elfos con la antorcha Todos escaparon Uno de los abrigos de los elfos se incendió Janet lo vio, saltó, recogió al elfo Y saltó hacia el arroyo para apagar el fuego ¿Bien? ¡Me has salvado! Te, ¡Te he atacado! ¡Me has salvado! Mira, no he venido a luchar Tú y tus amigos mágicos podéis quedaros en el bosque si queréis Pero permitidnos explorarlo Solo quiero pasar tiempo aquí y disfrutar su belleza Eso es todo Para eso tendrás que hablar con nuestro jefe, el elfo Tamlin de repente hubo un trueno y Tanglin apareció de entre los árboles. Janet, ¿verdad? Has rescatado a uno de mis elfos. Muchas gracias. Soy el guardián del bosque. Debes marcharte. El bosque es peligroso. ¿Eres el guardián del bosque? Entonces seguro que conoces cada rincón. ¿Por qué no me guías si me enseñas este lugar? Después de todo, los agradecimientos se demuestran mejor con obras, ¿verdad? Gracias, agradecemelo siendo mi guía Puedo ver que estás muy convencida Me encantaría enseñártelo Ven conmigo Tang Lin le mostró a Janet las partes más exquisitas y mágicas del bosque Una colina tan repleta de campanillas que parecía cubierta por una espesa alfombra morada. Un valle de mariposas doradas. Una pajarera natural en donde los pájaros cantaban más dulcemente de lo que Janet había escuchado nunca. ¡Oh! ¡El bosque era hermoso! Y cuanto más veías de él, más te quedaba por ver. Janet empezó a ir allí cada día. Y Tanglin siempre era su guía. Con el paso de los días, su amistad creció. Juntos disfrutaban de los atardeceres y amaneceres. Meriendas. Y viajes en barca. Reían y peleaban. Tras conocerse y gustarse durante unos meses, sintieron la hermosa agonía del amor. Pero Janet siempre sentía una gran tristeza en Tanlín. Y un día, esa tristeza fue muchísimo mayor que nunca. Tam, ¿qué te ocurre, amor mío? ¿Por qué estás tan triste? Oh, ¿entonces te importa cómo me siento? Te quiero. ¿Es por eso que todo este tiempo nunca me has preguntado sobre mi vida? ¿Sobre mi existencia tan miserable como guardián del bosque de la reina elfa? No me importa quién seas, Tanlin. Pero por favor, cuéntame qué ocurrió. Ah, pero a mí sí me importa quién soy. No puedes amarme, Janet. Deberíamos dejar de vernos. ¿Oh, ¿Por qué dices eso? ¿Sabes que yo también fui humano? ¿Qué? Mis padres murieron cuando yo era pequeño. Ni siquiera lo recuerdo Lo siento muchísimo Mi abuelo me adoptó Años después Vinimos a este bosque de acampada Con algunos de sus amigos Y sus nietos Pero al adentrarnos en el bosque De repente me empecé a sentir cansado Y me quedé atrás No sé cuándo ni cómo Me quedé dormido Cuando me desperté Estaba en este extraño lugar, la tierra de la reina elfa, y me había convertido en esto. Me había secuestrado mientras dormía. Desde entonces, no sé cuántos siglos han pasado ya. Protejo el bosque durante el día y en cuanto anochece vuelvo a encontrarme en la tierra de la reina elfa. Yo también te quiero, Janet, pero no podemos estar juntos. No lo permitiré. ¿Qué clase de vida sería esta, siendo yo elfo prisionero de las hadas? ¿Y no hay forma de romper el hechizo, Tamlin? Hay una forma, una oportunidad que llegará una sola vez en la vida entera. Dime qué tengo que hacer, mi amor. Prométeme que si no funcionara, te olvidarás de mí, Janet. Tamlin, no puedes decidir por mí. Te quiero. Y no me importa si eres humano o elfo Seguiré viéndote incluso si tenemos que hacerlo así el resto de nuestras vidas Pero sí, me encantaría liberarte si es posible Dime cómo La próxima noche de Samaín la luna llena es especial Solo llega una luna así cada cien años Todos los seres del bosque viajarán al inframundo. Debes venir al cruce de caminos del bosque a medianoche y esperar a la tropa de seres. Van a llegar en tres grupos. Debes dejar pasar a los dos primeros. Yo iré en el tercero, en un corcel blanco, con un círculo dorado en la frente. Debes correr hacia mí, bajarme del corcel y sujetarme, pase lo que pase. No debes soltarme. Solo así se romperá el hechizo. Pues lo haré A la noche siguiente Janet fue al cruce de caminos del bosque y esperó Tras la medianoche escuchó los cascos de los caballos Y el primer grupo de seres del bosque llegó desde la distancia Janet los dejó pasar Llegó el segundo grupo Janet también los dejó pasar Pero se dio cuenta de que los caballos galopaban muy rápido iba a resultar imposible alcanzar el corcel de Tanglin. Así que trepó por un árbol y se sujetó a una fuerte y flexible rama. Cuando el tercer grupo se acercó y por fin vio a Tanglin, se balanceó en el momento justo tanto que pudo levantar a Tanglin del caballo antes de que avanzase por el cruce de caminos. La reina Elfa lo vio. ¡Tanglin! ¿Cómo te atreves? ¿Y tú, niña? ¿Cómo puede un ser humano enamorarse de un elfo? ¡Márchate! El amor eso no lo entiende Muy bien, veamos lo fuerte que es vuestro amor La reina elfa utilizó su magia para convertir a Tanglin en un lagarto resbaladizo Que casi se le cae a Janet de las manos Pero consiguió sujetarlo Después lo convirtió en una feroz serpiente que se deslizaba por el cuerpo de Janet, pero aún así lo sujetó. La reina convirtió a Tanlin en brasas ardientes. Janet gritó en agonía, pero aún así no lo soltó. Si esta es mi única oportunidad de liberarlo, me aseguraré de hacer todo lo necesario por conseguirlo. Janet lloró de dolor. Y en cuanto sus lágrimas tocaron las brasas, dejaron de quemar ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué ya no queman? Las lágrimas del amor verdadero El mal siempre pierde ante ellas Te ha vencido, reina malvada Mi Janet y su amor han ganado ¿Cómo puede un ser humano enamorarse de un elfo? Reina elfa, eres bienvenida en el bosque de mi reino ¿Pero podríamos vivir como amigos y no como enemigos, los humanos y los elfos? El concepto de una amistad con los humanos quizá le resultase difícil de entender a la reina elfa. Simplemente se alejó para no regresar. Janet y Tan Lin pronto se casaron y vivieron felices para siempre. Con la reina Elfa lejos, la gente del reino ahora ya podía acampar y merendar sin miedo en el bosque con sus hijos. Pero quienes más acudían al bosque eran Janet y Tang